Fue muy violento, eh, Nosotras llegamos después de mediodía, ya estaba todo destruido, habían pasado arriba de los ranchos de la gente con topadoras, eh, algunos no los dejaron sacar sus cosas y, y estaban ahí viendo cómo las topadoras pasaban arriba sus únicas pertenencias porque no los dejaban sacar sus cosas. Había muchísimos niños, muchísimas niñas, eh, previó en fuego todo lo que quedaba y cuando empezó a caer la tarde que ahí estaba muy muy frío, pero muy fría. y estábamos empezando a hacer cordón porque empezaron a avanzar los policías y empezamos a hacer cordón humano para para solo guardar que puedan llevarse sus últimas chapas, los últimos juguetes, o sea, la poca ropa que se había logrado juntar, los pocos colchones que se intentan rescatar y sin tener lugar primero para llevarlo. Se logró también teniendo que hacer gestiones porque no abría la iglesia, que el padre Mariano Oberlin logró que se sí, abriera la iglesia y poder resguardar ahí a la gente.